mejores en el equipo de Castiñaira. Muy bien, muy Y bien, pasamos muy bien. al séptimo triunfo de lo que fue Chávez, ¿No? Que le ganó ciento nueve a cien a Instituto con un partidazo de Solano, treinta y cinco puntos, tres de ocho en triples, cuatro rebotes, siete asistencias, lo que lo hizo ser el jugador de máxima valoración en la semana número veintitrés de la Liga Nacional con cuarenta y seis. Bueno, buena valoración entonces para él, un equipo de de Chau que hacía cuatro partidos que no había la La victoria eh, sigue estando último en la conferencia norte todavía, el equipo de Echague de Paraná, 7 ganados, 32 perdidos, el récord negativo del equipo de Iván eh, y el Instituto de Córdoba que eh, están instalados en esa cuarta colocación, tampoco gana quincea, entonces el Instituto por ahora mantiene esa cuarta colocación, eh, ahí está la expectativa de lo que pase con Regatas tienen los dos 23 partidos ganados. ¿Qué pasa? Regatas tiene cuatro partidos menos que instituto jugado. Si Regata gana esos cuatro partidos, eh, alcanza la línea de estudiantes de Concordia en la segunda colocación. Vale decir sí, que la campaña de Regatas en silencio es muy buena. Es muy buena con respecto a, a las expectativas que por ahí se tenían, ¿no? Eh, con respecto al armado del equipo a principio de temporada. A mí se me hace con unas con similitudes con Ferrocarril Oeste, que es algo parecido a lo de Ferro, independientemente de, de nombres y, y, y en que regatas juegue Pablo Quintero Un equipo que fue armado, quizá la dirigencia de Ferro tenía mayor expectativa en Ferro que la dirigencia de regatas. Ahora, los dos equipos están haciendo una campaña muy buena con, con equipos que por ahí no despertaban tanta... Eh, a ver, estos tienen que estar o tienen que estar. Eh, y sin embargo, Ferro en la Sur... Eh, con su segundo puesto y Regatas en la, en la Norte con su tercer puerto, pero, puesto pero con cuatro partidos menos que Estudiantes de Concordia está haciendo también una, una muy buena campaña el equipo de, de Regatas e, y, y por otro lado Chavo de Paraná ya a poquito va, ya empezó a pelear los partidos ya a poquito va mejorando, metió su séptima victoria, está lejos de Atenas pero bueno el objetivo de Chavo es mantener la categoría Así que habrá que ver cómo sigue traccionando el equipo de Iván Anúbal. ¿Cómo te va, Iván? Buen día. ¿Qué si Santiago y Fabián te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Fabián, Santiago. Bueno, cuando gana así está un poco mejor siempre, ¿no? Sí, es más lindo ganar, sí. Eh, más allá que eh, por ahí nosotros estábamos necesitados de, de una victoria, eh, siempre es más lindo ganar que perder. Bueno, ¿Cómo, cómo, cómo, contanos cómo es tu, tu, tu primera experiencia, ver, independientemente de, del récord de Chavo, independientemente de la situación en la que vos ya agarraste al equipo y, y que sabés que se encuentra, eh, ¿cómo, ¿cómo estás transitando esta primera experiencia así de ser el técnico jefe del equipo de Liga Nacional A? La verdad que eh, me siento bien, me siento eh, cómodo, muchas veces no me doy cuenta de que es la primera vez que estoy al frente de de un equipo profesional, eh, quizás es porque siempre lo tuve en mi cabeza y me preparé para cuando llegue el momento de estar listo, pero en definitiva eh, aprendo todos los días y, y bueno, lo vivo de manera especial porque bueno, es la primera vez en definitiva. Y, y, y el hecho de que eh, Echado esté en este lugar, ¿cómo lo tomas vos, que esté último? Es una responsabilidad muy grande, es eh, dirigir un equipo más. Eh, llegaste con una situación que ya estaba este, así impuesta en la tabla eh, de ahí no salió el Chávez salvo los tres primeros partidos eh, digo, ¿cómo, ¿cómo tomaste vos eso? ¿y cómo juegas eso con tu primera temporada como técnico jefe en el equipo de Liga Nacional? Bueno, primero que nada intentando eh, ver la realidad del, eh, del momento del club eh, pienso que es un club con mucha historia Eh, que tiene mucha gente que lo sigue y se siente la pasión dentro del club. Y mm, después, bueno, siendo consciente de la responsabilidad que significa estar eh, luchando para permanecer en, en el mejor nivel de, de Argentina. Es, está muy bien. Y, y, y pregunto, ¿se, ¿se puede lograr eso? Yo pienso que sí. Eh, esa es mi, mi ilusión. Eh, por eso tomé la decisión de ir a Echagüe y confío plenamente en, en los jugadores que, que están jugando ahí en el club e intentar formar la mejor química que podamos eh, de acá hasta que termine el torneo ahí está muy bien, Santi Iván, ¿cómo es de dirigir a cuatro extranjeros de los cuales de algún modo llevan la carta de gol ¿no? de este Chávez de principio de temporada en el caso de bueno, algunos que fueron recambiados ¿no? pero donde el Chávez se ilusiona con el líder de los extranjeros porque de algún modo son los que marcan un poco al equipo, ¿cómo manejas vos eso? Bueno, ese es una experiencia nueva también para mí estar compartiendo con cuatro extranjeros eh, de los cuales en este momento tres eh, hablan otra lengua y muchas veces se hace repetitivo el mensaje y eh, tener que comunicarlo para eh para los españoles digamos para los que hablan la lengua español y, y el inglés pero eh, después creo que que somos personas que estamos en ¿no? como uno dijo Kuchon en, en referencia a Pablo Prigión y el idioma del básquet es similar en todo el mundo eh, más allá de que bueno eh, también hay diferencias en el juego y eh, en ese recorrido hay que tratar de adaptarse de los dos lados para poder conformar mejor equipo. Lo que sí vienen demostrando que están totalmente comprometidos, ¿no? Con el proyecto y con tratar de salvar a Chauel en, en esta liga nacional de categoría. Eh, Lo notas igual porque en la cancha se ve eso. Los jugadores eh, podrían tirar la toalla, como se dice habitualmente, pero están sumamente comprometidos y siempre son las figuras. Sí, eh, eso es una de las virtudes que tiene el equipo de ir siempre a la cancha con ir, más allá de que eh, Hemos sufrido muchas derrotas durante el año. Y bueno, con respecto a lo que decís vos, quizás eh, al ser la primera experiencia de, eh, de Gelvis, de Brandon y de Derrick en la Argentina, sí, de poder empezar una carrera acá en Argentina y, y poder continuar. Entonces quizás eso, eh, también vayan a la cancha a, a intentar jugar su mejor partido cada día. Estamos hablando de Iván Lino, el técnico de Chávez de, de Paraná, eh, que hoy tiene un récord de 39 partidos, 7 victorias, 32 derrotas en lo de la Liga Nacional. Su, su persiguidor, el equipo que está más cerca, es Atenas, que tiene 3 partidos bien jugados, con 36 juegos, 13 victorias, 6 derrotas, o sea, 6 este, victorias más que Chávez, y tiene 23 partidos perdidos. Ustedes... Eh, Cuando vos hablas con los jugadores o cuando hablas con la dirigencia, ¿no? que son dos momentos completamente distintos. Son conscientes que por ahí, eh, por la cantidad de partidos que quedan y, y el porcentaje o, o la distancia que hay entre Atenas y chavos, es difícil salir de ese décimo lugar, eh, por lo menos para mí, ¿no? Eh, y, y digo, eso por un lado es una pregunta, y por otro lado es, eh, ¿van preparándose para jugar ese, ese partido, ese plebio final, por el décimo por el mantener la categoría el décimo puesto del sur con el décimo puesto de la norte sí eh, pienso que que son dos situaciones distintas y que lo mejor para ambas es tratar de hacer de lo mejor que se pueda en ese día para crecer como equipo y ir a la, a la práctica a tratar de estar ahí en el presente y intentar de, construir una idea de juego, saber eh, eh, para quién jugar en qué momentos del partido y tratar de, de hacer eso lleva tiempo y por eso me parece que lo mejor es enfocarse en cada día y a partir de ahí el rendimiento esperemos que vaya subiendo y bueno, después afrontar la situación que, que le toca el club Claro, pensando en aquellos equipos que por ahí no están tan eh, cuando arranca el campeonato hay equipos que no Que no tienen pensado jugar este, por, por, por el décimo puesto o por el descenso, y después resulta que cuando el campeonato va avanzando y se va dando cuenta que van cayendo, eh, eh, tienen que jugar por, por esa posición, a sonista, por ejemplo, Sionista no estaba, no, no había armado un equipo para, para caer en el décimo puesto, después cae al décimo puesto y juega por el descenso, y por ahí el equipo mentalmente está preparado para eso, le cuesta mucho más y me imagino que es una situación complicada eso, ¿no? Sí eh... Si mal no recuerdo entró en competencia y también eso quizás marcó un poco el destino de, de este momento pero de todas formas quedan muchos partidos por delante y hay que intentar ir a la cancha a competir y bueno, eh, después las las victorias te darán la posibilidad de, eh, de no jugar el periodo de descenso o jugar el periodo de descenso, eso ya se verá más adelante pero como te digo me trato de enfocarme en el, en el presente y en, el, en, en cada entrenamiento que, que podamos compartir con el equipo porque hasta acá eh, han sido pocos, eso también hace que, que sea un momento distinto para Chávez porque eh, tiene jugadores que se han incorporado recientemente al equipo y eso tiene cosas buenas y cosas malas Claro, dentro de la que eh, muchas de las personas que, que estamos nuevas estamos frescos y entonces eso hace también que eh, como dijiste antes vos eh, eh, personas que puedan traccionar y intentar eh, mejorar cada día lo que está claro que ya sea ahora o, o en los playos por el descenso es que tienen que ganar el visitante no Iván y cuál es, cuál es la clave para lograr eso sí eso es eh, algo que que ya hablamos y nosotros no, no hemos ganado nunca de visitante y pienso que un equipo que, que intenta mantener la categoría tiene que eh, poder ganar en, en calidad de visitante y también de local y bueno, eso es lo que nosotros nos propusimos para el próximo viaje que es eh, intentar jugar eh, lo mejor que podamos para estar cerca de la victoria o traernos la victoria. Y ya, te agradecemos el contacto, que felicitamos por la victoria de haber ganado un gran equipo como instituto, con grandes nombres, con pretensiones altas, porque el instituto la tiene, con lo cual, este, bueno, se puede, así que siempre, siempre es bueno en un momento como, como el que viven ustedes, este, meter una, una victoria, así que queríamos tener tu testimonio. Te agradecemos mucho el contacto y te deseamos lo mejor para lo que viene. ¿eh? Gracias Fabián, Santiago, un abrazo para, para todos. La palabra de Iván Lasnuda, el técnico de Echagüe de Paraná una victoria después de cuatro derrotas para el equipo paranaense, su técnico pasaba por uno contra uno dialogando eh, con, con nosotros acerca de cómo, cómo ve la, la situación bueno eh, lo he dicho, ¿no? 39 jugados